Lureta orsaleak eh gaurko programan eh biakan pesinari buruzte zingo dugu latorren abenduaren batetik ra e, euren 8 nazioarteko e, konferentzia ospatuko dute Kolombian eta horregatik lur eta murmuren erabilti dugu ba, gure uinak eta gure programa haren ba, besetarara jarriko dugula Eure eurek orokorrean bueno ba bozk kanpesi naizeneko irratzaio badaukate azkeneko hiru saioak izan dira Ba, bueno, konferentzia honen inguruan hitz egitekoa eta, bueno, areskero lurre eta murmurrean badakizua agroekologia eta likadura buru jabetzaren e, enamoratuak garela ba, bueno, ba, iru saioiek, e, hemen jarraian jarriko dizkizuegu eta, bueno, beraz, e, disfrutatu zazue eta bueltan kontatuko dizuegu a, konferentzia honek emandako guztiak zeren biziturreko kide bi bertan egongo godire eta zuzenean kontatu aldizango digute beste barik e, amen osaizu ez ok os kanpesinaren hiru saio aotas nos organizamos nos, nos movilizamos. movilizamos los campesinos y campesinas del mundo Frente a las crisis globales, construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Vamos a la octava conferencia internacional para renovar nuestros compromisos y fortalecer nuestras luchas por un mundo mejor. En esta edición, las conferencias internacionales de la Vía Campesina. Estas conferencias tienen lugar cada cuatro y hasta cada cinco años son el máximo órgano del movimiento y definen el funcionamiento, las estrategias y las acciones del mismo. Las conferencias son un lugar clave para renovar nuestro compromiso con nuestras prioridades, luchas y acciones comunes en los años venideros. La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, trabajadores sin tierra, indígenas, pastores pescadores, trabajadores agrícolas migrantes, pequeños y medianos agricultores, mujeres rurales y jóvenes campesinos de todo el mundo. Defendemos nuestra tierra y nuestros territorios, nuestras semillas y nuestros mercados locales. Construimos nuestra unidad basada en la solidaridad internacional entre continentes y luchamos por la plena participación de mujeres, jóvenes y diversidades. ¿Cuál es la naturaleza de una conferencia internacional? La conferencia internacional, como máximo órgano de toma de decisiones del movimiento, es el espacio donde compartimos nuestro entendimiento y análisis común del contexto global donde se definen las líneas estratégicas de acción para los próximos años, donde evaluamos y discutimos nuestro funcionamiento interno y donde se ratifica la membresía de nuevas organizaciones y se elige el nuevo Comité Internacional llamado CSI. Las organizaciones miembros de cada región conforman su delegación regional para la conferencia. El 50% de los delegados deben de ser mujeres y el 30% jóvenes. El CCI en funciones es responsable del proceso de la conferencia y facilita la construcción de consensos entre las regiones. Además del trabajo en las plenarias, los delegados también pueden reunirse en grupos de lados temáticos para discutir y profundizar ciertos temas. Antes de la conferencia completa se llevan a cabo una asamblea de mujeres y una asamblea de jóvenes. Los resultados de estas asambleas se presentan en la plenaria de la conferencia y se adoptan como resultado de la misma. Bueno, qué interesante las respuestas que ustedes han dado, pero me gustaría preguntarle, ¿cuántas conferencias internacionales ha realizado la vía campesina? Hasta ahora se han llevado a cabo siete conferencias internacionales. La primera, cuando se fundó la vía campesina y tuvo lugar en Mons, Bélgica, en Milib. 993. Durante la segunda conferencia de la escala México en 1996 se definió el funcionamiento básico y los estatutos internos del movimiento y se establecieron temas claves de la agenda de la vía campesina, incluyendo la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la igualdad de género. En la tercera conferencia en Bangalore, India, en el año 2000, la vía campesina se consolidó y se realizó la primera Asamblea de Mujeres. Se adoptaron posiciones básicas sobre temas claves, agricultura sostenible, soberanía alimentaria, mercados, biodiversidad y recursos genéticos. En la cuarta conferencia en Sao Paulo, Brasil, en 2004, se realizó la primera Asamblea de Jóvenes, Y la vía campesina profundizó su forma de trabajar y su organicidad. Esta conferencia se convirtió en el mayor encuentro campesino verdaderamente global hasta entonces. Y la vía campesina se dio a conocer en el mapa mundial. ...en 2008, la quinta conferencia en Maputo, Mozambique... ...la vía campesina inventó sus estatutos internos... ...lanzó la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres... ...y elaboró la Declaración de Derechos Campesinos... ...que se convirtió en la base del proceso... ...que llevó a la adopción por parte de la ONU... ...de la declaración, hoy conocida como la UNDROP... ...durante la sexta conferencia en Yakarta, Indonesia, en 2013... Se integraron la agroecología, la justicia climática y la migración en la agenda de la vía campesina y organizamos mesas redondas con nuestros aliados. Finalmente, en la séptima conferencia en 2017 en NERIO, en el País Vasco, profundizamos nuestra visión de la agroecología, así como el trabajo de justicia climática e y migración y reforzamos la formación política, la comunicación y la autonomía financiera como estrategias claves para fortalecer el movimiento y nuestras luchas. ¿Cómo se construye una conferencia internacional? Cada conferencia internacional de la vía campesina tiene varios temas, temas principales o bloques de actividades en su programa, que son preparados por la Comisión Coordinadora Internacional y están basados en los resultados de las discusiones sobre estrategias y funcionamiento en las regiones y durante las llamadas conferencias intermedias. Una conferencia más pequeña que tiene lugar unos años antes de la conferencia internacional. Los temas principales o bloques son los siguientes. Las místicas se han convertido en una parte central del programa de la conferencia. Se celebran al comienzo y al final de cada día de la conferencia. Otro momento incluyen el intercambio de información entre las regiones para construir un análisis común del contexto internacional, que es muy importante para entender nuestro rol como movimiento campesino global y construir nuestra realidad y solidaridad. Durante la conferencia también se llevan a cabo intercambios y discusiones sobre ejes temáticos seleccionados de manera colectiva, los cuales adquirirán una importancia especial en los próximos años. Otra área clave involucra la definición de las líneas estratégicas de acción para el próximo periodo. Las delegaciones regionales en la conferencia, basados en el análisis global y las discusiones temáticas, evalúan las estrategias previas de la vía campesina y llegan a un consenso para establecer las líneas estratégicas de acción en los años venideros. La conferencia recibe los informes y propuestas de las Asambleas de Mujeres y Jóvenes y estos resultados se integran en las líneas estratégicas de acción y en el resultado final de la conferencia. Otra área crucial implica evaluar el funcionamiento interno y ajustarlo a las necesidades del movimiento. Esto se hace para prevenir la burocratización y mantener un movimiento activo. ...y dinámico, listo para asumir futuras luchas... ...con fuerza y compromiso. En cada conferencia internacional, al comienzo... ...se retaifican como miembros a las nuevas organizaciones... ...para permitirles participar plenamente en la conferencia. Al final de la misma, se elige el nuevo Comité Coordinador Internacional... ...que asume el cargo del Comité Coordinador Internacional saliente. Y por último pero no menos importante. La conferencia adopta resoluciones y declaraciones propuestas por las delegaciones regionales, así como una declaración final. ¿Cuáles son los detalles y desafíos de la octava conferencia? En diciembre de 2023 celebraremos la octava conferencia internacional, que incluirá no solo los temas mencionados previamente, sino también nuevos espacios dentro del proceso de la conferencia antes de la conferencia en su totalidad, además de la Asamblea de Mujeres y la Asamblea de Jóvenes, un encuentro de hombres contra el patriarcado y un encuentro sobre género y diversidades se llevarán Cabo. Los resultados de estas reuniones también se presentarán durante la sesión plenaria de toda la conferencia. Los temas principales que abordaremos son la celebración de los 30 años de la vida campesina, la construcción campesina de lo que es soberanía alimentaria, la articulación de nuestras alianzas, la promoción de nuestros derechos campesinos y la lucha contra la violencia contra las mujeres. La octava conferencia se lleva a cabo... ...en un momento posterior a una pandemia global del COVID... ...que ha tenido graves repercusiones en diversos aspectos... ...esto sucede en un contexto mundial... ...en el que los conflictos y la polarización... ...están en aumento... ...y donde también se observa un incremento de la represión... ...y la violencia contra los movimientos sociales... ...que luchan por los derechos. En este contexto de crisis global... El desafío para la vía campesina será fortalecer la unidad y la solidaridad, presentando una visión de esperanza y lucha por un mundo mejor. Esto implica construcción de alianzas sólidas, la erradicación de la violencia, la defensa de la producción alimentaria campesina y la promoción de los derechos campesinos. En la próxima edición desarrollaremos más detalles sobre nuestra octava conferencia internacional. Descarga y comparte este podcast en tus medios locales y en tus espacios productivos. Obtén más información en Vía Campesina o Siguiendo también nuestras redes sociales. Para claro, hoy Tamasaspi y Ratia cumple 10 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso, el día 2 de diciembre, a partir de las 11, emitiremos un programa especial y será un buen momento para conocernos mejor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 para renovar nuestros compromisos y fortalecer nuestras luchas por un mundo mejor. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast en nuestro camino hacia la octava conferencia internacional de la vía campesina. Hoy hablaremos sobre una importante declaración de las Naciones Unidas que se centra en los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales. Me complace dar la bienvenida hoy al compañero Diego Montón, miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el MNCI desde Argentina, y a la compañera Perla Álvarez, miembro de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI desde Paraguay. Gracias a ambos por unirse a nosotros en ese episodio. Para comenzar, ¿podrían proporcionar a nuestros oyentes una visión general de qué es la UNDROP ¿Y cuándo fue adoptada? ¡Claro! La UNDROP es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Es una declaración histórica que reconoce los derechos de los campesinos, de las campesinas y su relación única con la naturaleza. Fue oficialmente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018 marcando el punto culminante de un proceso de movilización, negociación y defensa de 17 años, liderado por la vía campesina y sus aliados. ¿Por qué es necesaria la UNDROP? ¿Cómo contribuye esa declaración a abordar los desafíos que enfrentan los campesinos? Hoy en día, más de 1,2 millones de campesinos y sus familias enfrentan numerosas violaciones a sus derechos ...debidos al creciente control de los sistemas alimentarios por parte de las empresas transnacionales. Este control ha llevado a diversas crisis globales, incluida la crisis alimentaria, la crisis climática y la crisis de salud como el COVID-19... ...que están relacionadas con la apropiación de tierras, la criminalización, el asesinato, la devastación de la biodiversidad y la explotación laboral, entre otros... La Declaración de Derechos Campesinos es una herramienta vital para nuestras luchas contra estas violaciones de derechos y para lograr la soberanía alimentaria, la justicia climática, la reforma agraria y los derechos humanos. Por supuesto, la lucha por la UNDRO o la Declaración de Derechos Campesinos, como mejor lo conocemos, Comenzó en 2001, iniciada por el SPI, el Sindicato Campesino de Indonesia. A lo largo de los años, la propuesta se refinó y se debatió dentro de la vía campesina. En 2008, aprobamos un texto inicial que utilizamos para colaborar con nuestros aliados de Team y FIAN Internacional y para interactuar con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tuvimos éxito cuando el Consejo de Derechos Humanos encargó un estudio, que posteriormente fue adoptado durante su sesión número 21 en 2012. Siguió un largo proceso de negociaciones que finalmente resultó en la adopción oficial de la UNDROP en 2018, tanto por el Consejo de Derechos Humanos como por la Asamblea General. En este proceso debatimos, negociamos y defendimos derechos fundamentales que son esenciales para nuestras luchas diarias, como la tierra, las semillas, la biodiversidad, los derechos de las mujeres, entre otros tantos. Estos derechos fundamentales enfrentaron una fuerte oposición por parte de los Estados miembros. ¿Cómo pueden los campesinos y las comunidades utilizar eficazmente La UNDROP para abordar las violaciones de su derecho. Como campesinos y comunidades, podemos utilizar la Declaración de Derechos Campesinos como una herramienta sólida para enfrentar con éxito las crisis que afectan a nuestras vidas y entornos. La Declaración de Derechos Campesinos nos brinda vías de protección a través de políticas, medios de comunicación, defensas legales y educación popular y nos permite documentar las violaciones de derechos. Esta declaración conlleva una transformación integral en los sistemas y políticas alimentarias, pero no se detiene ahí. También aborda la urgente crisis climática y la preocupante pérdida de biodiversidad. Junto con aliados y activistas debemos crear una conciencia más amplia para aplicarla a un drop en nuestra vida cotidiana, conociendo nuestros derechos. Además, Cuanta más información compartamos sobre la UNDROP en nuestras comunidades, en nuestros movimientos y entre los formuladores de políticas, más nos protegerá en los ámbitos legales y políticos. Por tanto, compartir información a través de la educación popular es el primer paso importante en la implementación de la UNDROP. Cuanto más nos apropiemos de la UNDROP, más personas utilizarán esta declaración como una herramienta en nuestra lucha diaria. ¿Podrían compartir historias de éxito en las que la UNDROP ha sido instrumental en la defensa de los derechos de los campesinos? Sí, hemos tenido muchas historias exitosas y avances concretos en el uso de la Declaración de Derechos Campesinos para defender nuestros derechos. Por ejemplo, KPL, la Liga Campesina de Kenia, utilizó la declaración para impugnar el levantamiento de la prohibición de las semillas modificadas genéticamente. En noviembre de 2022 y marzo de 2023, el Tribunal Superior emitió un fallo y mantuvo la prohibición de los organismos genéticamente modificados en el país. En Indonesia, el SPI estableció la declaración como base para la Política Nacional de Derechos Humanos sobre la Tierra y la utilizó como una herramienta de monitoreo para hacer campaña contra las violaciones de los derechos de los campesinos. En Colombia, la UNDROP se incluyó en una propuesta política nacional bajo el proyecto Colombia Potencia Mundial de la Vida. En Cuba, se promulgó la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria inspirada en la Declaración de los Derechos de los Campesinos. Además, vimos el impacto de la UNDROP en Canadá, especialmente en casos legales relacionadas con las precarias condiciones laborales y el trato de los trabajadores migrantes, estableciendo un precedente para futura aplicación legal de la declaración. En Paraguay, por ejemplo, hubo una sentencia de la CIDH en la que hace referencia a la UNDROP para sancionar el Estado paraguayo con relación a un caso de muerte por intoxicación por agrotóxico. En Argentina también hace referencia a la UNDROP para restituir derechos de pueblos indígenas a su territorio. Es decir, hay también una referencia en el marco legal internacional que es demasiado importante para nuestras conquistas. ¿Qué planes hay para asegurar una implementación más amplia de la UNDROP? Comprender Cómo los países aplican los principios de la declaración en sus contextos locales presenta desafíos complicados. Es esencial destacar que aunque la implementación de la undrop es decir, de la Declaración de Derechos Campesinos, no ha alcanzado la escala deseada, se están realizando avances en países significativos como Bolivia, Canadá, Cuba, Colombia, Indonesia, Nepal y Palestina la implementación de la Declaración de Derechos Campesinos no se limita a las fronteras nacionales. Y es por esto que, por iniciativa de la vía campesina y sus aliados, en el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó un procedimiento especial que dé seguimiento a la implementación y a los desafíos de la Declaración de Derechos Campesinos y mantenga informado al Consejo de Derechos Humanos, así también como haga rendir cuenta a los estados en cuanto al cumplimiento de los mismos. En 2022, la vía campesina y sus aliados redoblaron sus esfuerzos para respaldar el procedimiento especial. Este mecanismo de monitoreo es crucial ya que promueve la construcción de sociedades centradas en valores humanos en lugar de buscar beneficios a expensas de la destrucción de la vida. Un procedimiento especial dedicado a la UNDROP tiene el potencial de visibilizar en mayor medida las violencias de derechos y establecer soluciones integrales. Además, este mecanismo proporciona más que simplemente supervisión. Fomenta una plataforma para el diálogo abierto y el intercambio de mejores prácticas. Al unir a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas que representan a los titulares de derechos, fomenta colaboraciones que trascienden fronteras y promueven un cambio positivo. ¿Cuáles son otros procesos que están promoviendo a nivel internacional para implementar la UNDRO? Mencionaré cuatro procesos en curso, aunque hay otros. Primero, estamos presionando por un pacto global que promueva la dignidad de los trabajadores rurales con soberanía alimentaria y una gestión de la migración basada en los derechos de los migrantes y los pueblos. Segundo, también estamos impulsando la construcción de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos para implementar y proteger los derechos de los campesinos. Tercero, desde la década de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, buscamos impulsar y fortalecer a la agricultura familiar en nuestras comunidades y territorios, resaltando el papel fundamental de los campesinos y promoviendo nuestros derechos. Cuarto, y desde 2022 desafiamos los tratados de libre comercio, forjando un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria, solidaridad cooperación y el respeto de nuestros derechos para concluir podrían arrojar luz sobre los desafíos que enfrenta la implementación de la UNDROP y los procesos relacionados por supuesto los desafíos incluyen la puesta en marcha de un mecanismo de monitoreo de las naciones unidas la renuencia de los estados a adoptar la UNDROP en sus leyes y la conciencia limitada a nivel local Superar estos desafíos requiere una defensa sostenida y la colaboración a medida que trabajamos para lograr todo el potencial de la UNDROP. ¿Cómo pretende el movimiento abordar los desafíos planteados por la UNDROP y cumplir sus aspiraciones más allá de la conferencia? En la octava conferencia abordaremos los desafíos en torno a la implementación de la Declaración de Derechos Campesinos y nuestra lucha incansable por los derechos campesinos. Esta plataforma proporciona el espacio para discusiones exhaustivas que moldearán nuestro plan de acción para los próximos cinco años. Estamos armados con materiales de educación popular que continuarán promoviendo la Declaración de Derechos Campesinos, tanto a nivel local como en el escenario global. ¡Felga la crisis global! Compártan ese podcast y difúndanlo en sus medios locales y entre su espacio colectivo. Para obtener más información, visiten viacampesina.org. No olviden seguirnos en las redes sociales también. Para claro, Hoytama Saspi y Ratia cumple 10 años y lo queremos celebrar contigo.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 frente a las crisis globales construimos soberanía alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad. Vamos a la octava conferencia internacional para renovar nuestro compromiso y fortalecer nuestras lucha por un mundo mejor. En este podcast Nore Martínez, miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensoagro en Colombia, y Arturo Liaga, miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANA Cuba. Explican cómo el concepto de la soberanía alimentaria introducido por movimientos sociales como la vía campesina en los círculos políticos internacionales a finales de los años 90 se ha vuelto esencial e indispensable frente a las múltiples crisis que afectan a la humanidad y al planeta en la actualidad. Como campesinos, Nuria Arturo nos ofrecen una perspectiva arraigada en su vida cotidiana en el campo. Les damos la bienvenida a esta importante discusión. Hola, Nuri. Hola, Arturo. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast en nuestro camino hacia la octava conferencia internacional de la vía campesina. Hoy en día, exploramos los orígenes, la evolución y la situación actual del movimiento mundial por la soberanía alimentaria, del cual la vía campesina forma una parte integral. Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, Arturo, ¿Puedes explicarnos qué significa la soberanía alimentaria? Por supuesto, agradezco la invitación al programa. Básicamente, la soberanía alimentaria se trata de que los pueblos tengan el derecho a alimentos saludables y culturalmente apropiados, como establece el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Compensinos. Alimentos producidos mediante métodos ecológicos y sostenibles, así como a definir su propio sistema alimentario y agrícola. ¿Qué implica que las personas puedan decidir cómo desean producir y consumir sus alimentos? Esto implica que los derechos de uso y gestión de tierra, territorio, agua, semilla ganado y biodiversidad estén en manos de todos aquellos que producimos alimentos. Muchas gracias. Y en esa línea, quizás tú, Nori, podrías proporcionarnos una breve resumen de cómo la vía campesina y sus aliados introdujeron este concepto en las instancias políticas internacionales a finales de los años 90. Gracias por invitarnos a este programa. También instaría a referirse a la declaración Neleni de 2007, donde los movimientos sociales de todo el mundo desarrollaron y expandieron esa definición, alineando los principios de la soberanía alimentaria con el fortalecimiento de las economías rurales, el reconocimiento del papel de las mujeres campesinas en la producción de alimentos, la construcción de transparencia en el comercio, el fomento de la solidaridad y el internacionalismo. Pero volviendo a sus orígenes, la soberanía alimentaria no fue algo inventado por la vía campesina ni por ningún otro movimiento social. Todo lo que hicimos fue dar expresión a una práctica social en las comunidades campesinas e indígenas que llevaron a cabo durante miles de años en todo el mundo. Nos recuerda un tiempo en el que los alimentos se producían principalmente en una región para alimentar a las personas de esa misma región y sus alrededores. Y el excedente se comercializaba a cambio de otros bienes y servicios que le llamábamos trueque. La mayor parte de la producción era a pequeña escala con patrones de cultivo diverso acorde a las realidades geográficas y climáticas de cada territorio los métodos de producción no dañaban irreversiblemente al ambiente. Sin embargo, a medida que la industrialización se expandía y la globalización del comercio cobraba fuerza en los años 90, comenzó a surgir un nuevo tipo de agricultura, o se desarrolló mucho más la agricultura industrial, en la que los alimentos se producían en masa en tierras destinadas al monocultivo a expensas de la biodiversidad local, utilizando insumos químicos altamente dañinos procesados en grandes fábricas y almacenados en instalaciones masivas de refrigeración. Los envíos internacionales se utilizaban como ahora para transportar alimentos de un extremo del mundo al otro y así sucesivamente. Este cambio en la forma en que producíamos y consumíamos alimentos tuvo impactos devastadores en el planeta. La biodiversidad, la salud de las personas y los medios de vida de millones de campesinos, tanto en el norte global como en el sur global, Que no podían competir con las granjas industriales a gran escala la vía campesina percibe peligro en los años 90 de a dónde nos podía llevar esto las instancias de política internacional así como de políticas nacionales estaban más preocupadas por garantizar la seguridad alimentaria pero realmente no intentaban comprender quién estaba produciendo esos alimentos cómo se estaban produciendo y a qué costo para el planeta y las economías rurales, así que la seguridad alimentaria como un marco político se trataba únicamente de abordar el hambre sin cuestionar o desafiar fundamentalmente el modo de producción y cómo dañaba al planeta, así como a la salud y los medios de vida de las personas. Los alimentos no pueden ser una mercancía sino un derecho, por eso la vía campesina introdujo el concepto de soberanía alimentaria en las instancias de formulación política, pues era y sigue siendo la manera como podemos defender los derechos de los productores de alimentos a pequeña escala y los derechos de las personas que la producen, y que tiene en cuenta los principios de equidad social y justicia social. Estos elementos todos que nos llevan a superar las terribles prácticas del feudalismo, el racismo, el patriarcado que se existían en el pasado y sigue existiendo. Se si me permiten agregar, hoy en día la humanidad se enfrenta a amenazas existenciales La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del suelo, la contaminación del agua y el aire amenazan todos los ecosistemas en lo que depende de la supervivencia humana. Estas crisis ambientales están íntimamente relacionadas con el modelo de desarrollo capitalista, industrial, extractivista e imperialista construido desde el principio del siglo XIX mediante el uso de combustibles fósiles, carbón y carbón y posteriormente petróleo y gas. El aumento de los llamados desastres naturales, inundaciones, sequía pandemia incendio plagas, tormentas y más. Mar. Marca el fin de una era en la que gran parte de la humanidad decidió creer en la modernidad. Un mundo en el que la ciencia y la tonalidad serían la solución a los cambios naturales. Unido a las grandes guerras desatadas como es la actual guerra contra el pueblo palestino las guerras que ocurren en el mundo entero socavan los cambios climáticos acaban con los territorios, con las tierras fértiles, indudablemente tanta bomba en el mundo coayuvan a esta situación en el contexto de las crisis ambientales actuales nuestro proyecto campesinos la soberanía alimentaria tiene la intención de demostrar su alcance completo No se trata solo de la agricultura, se trata de los medios de subsistencia. Se trata de afirmar que estos temas, alimentos, métodos de producción agrícola, distribución de tierra y agua, producción de semillas, derechos de los campesinos, son políticos y deben discutirse de manera colectiva. La soberanía alimentaria está en el corazón de un proyecto para la sociedad que nos ayuda a superar las principales crisis de nuestros tiempos climática, ambientales energética, social, económica, alimentaria, migratoria y o política. En el contexto actual, varios gobiernos, grandes fundaciones e incluso algunas grandes corporaciones también hablan de resolver el hambre en el mundo a través de la agricultura sostenible y el uso de tecnologías de la nueva era. ¿Cuál es su opinión al respecto? Frente a las crisis ambiental y a los límites físicos de los recursos disponibles, Las élites globales, sus multinacionales y el gran capital intentan salvar sus intereses y establecer su dominio afirmando que pueden proporcionar soluciones, entre comillas, a las crisis ambientales. Proponen tres caminos, miles de millones de dólares de inversión, nuevas tecnologías y la optimización del uso de recursos. Todas estas direcciones conducen inevitablemente a un aumento del acaparamiento de tierras y alimentos y son ataques directos a los pequeños productores. Por ejemplo, la afirmación de desarrollar agricultura inteligente entre comillas no solo es un agravio para todos los agricultores que han estado cultivando la tierra y produciendo alimentos saludables para la población durante generaciones, sino que también es una negación de la realidad y la efectividad de nuestros métodos de producción campesina. De hecho, la agricultura industrial y en particular Las últimas invenciones de la agricultura digital nunca han llevado a un uso más eficiente de los recursos productivos. La eficiencia, entre comillas, radica en la productividad del trabajo, es decir, se necesita cada vez menos trabajadores para cultivar la misma área de tierra. Tanto es así que las empresas de tecnologías gigantes incluso han imaginado la agricultura sin agricultores. pero, El rendimiento por unidades de superficie por litro de agua y por litro de combustible consumido siempre ha sido mayor en los modelos de producción campesina que en la monoculturas o la producción de ganado sin tierra. En general, los documentos científicos en las innovaciones tecnológicas que según la propaganda capitalista erradicarán el hambre conducen a una mayor concentración de poder en manos de una minoría corporativa. Mientras que que el hambre mundial sigue extendiéndose Entonces, en la situación actual, ¿qué cosas importantes debemos cuidar para lograr la soberanía alimentaria? Comenzaría con, uno, el derecho a la tierra, el agua, las semillas y la defensa de los territorios contra el acaparamiento de las multinacionales. Dos, la regulación del mercado, el apoyo a las cooperativas genuinas y los mercados territoriales en cada territorio con el fin de asegurar un ingreso digno para los productores de alimentos a pequeña y mediana escala, incluyendo a los trabajadores agrícolas y precios asequibles para los trabajadores y los consumidores de alimentos. Tercero, el desarrollo de habilidades y conocimientos emancipadores como técnicas de agroecología campesina, con un enfoque de campesino a campesino. La promoción de tecnologías accesibles y adaptadas a las necesidades de los y las pequeños productores que requieran poca energía fósil o eléctrica. Cuarto, la defensa de los derechos de los campesinos y trabajadores agrícolas, especialmente la de los más vulnerables como los trabajadores migrantes y las mujeres. Quinto, revalorizar la solidaridad y la ayuda mutua, el trabajo campesino y artesanal, valores vinculados a la autonomía y a la vida comunitaria. ¿Agregarías algo más a esa línea, Arturo? Las sugerencias pueden ser muchas, dependiendo de cada país, estado, región, etcétera porque no hay una solución única para los diversos problemas que enfrentamos. Eso también es lo que es la soberanía alimentaria, que abraza la diversidad y las soluciones que funcionan en las comunidades locales. Con ella buscamos mejorar nuevas políticas públicas a nivel local y nacional, regulación del mercado, apoyo a la instalación y renovación generacional de los agricultores, servicios públicos en áreas rurales para la vida digna, reformas agrarias y defensa del uso comunitario para concentrar la apropiación de tierra en aquellos pueblos que así ocurre En nuestra Cuba no tenemos esa situación. La lucha por la soberanía alimentaria tiene casi tres décadas. La vía campesina también ha cumplido 30 años desde su fundación. También se acerca su octava conferencia internacional en Bogotá. ¿Cuáles creen que serán los pasos cruciales de la vía campesina ¿Qué debe dar en los próximos años? Entre la fortaleza de la vía campesina también se encuentra nuestra capacidad para forjar alianzas sostenibles con otros sectores de la sociedad, especialmente con otras organizaciones de pequeños productores como pescadores, organizaciones de pueblos indígenas, movimientos de mujeres, sindicatos de trabajadores de la agroindustria u otros sectores colectivos de personas que viven en barrios de clase trabajadora Esta alianza funciona a nivel local y nacional, por supuesto, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria es uno de esos espacios a nivel internacional. Entonces, construir alianzas en todo el mundo sería un paso crucial. Quisiera agregar aquí que en el contexto de las artes alimentarias, la evidente fortaleza de la agricultura campesina también puede representar oportunidades que no existían antes. Por ejemplo, la falta de disponibilidad y accesibilidad de fertilizantes químicos resalta la necesidad de apoyar la agroecología campesina y el uso de fertilizantes orgánicos o bioinsumos. De manera similar, la desestabilización del comercio internacional está llevando a algunos gobiernos del sur a reconsiderar la prioridad dada las exportaciones agrícolas y a revisar las políticas agrícolas que respaldan la producción local de alimentos. Estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, cada organización nacional miembro de la vía campesina debe desarrollar su propia estrategia de acuerdo con sus contextos locales y lo mismo se aplica a nivel regional. Los intercambios entre organizaciones miembros de la vía campesina contribuyen al desarrollo de tácticas y estrategias para fortalecer nuestro movimiento. La octava conferencia de la vía campesina es un momento importante para actualizar la estrategia de nuestro movimiento nacional a nivel internacional en las crisis globales construimos soberanía ambiental para asegurar un futuro a la humanidad compartan este podcast y difúndanlo en sus medios locales y entre sus espacios colectivos para obtener más información visiten viacampesina.org no olviden seguirnos en las redes sociales también